no Aupa, bultzakako lagun guztioi. Bueno, lehenik eta bein urte berrion, hau izango delako urteko gure lehengo saioa. Aupa, Carlos. Aupa, hi. Eta Maria, makinetan. Aupa. Aupa. Bueno, ba, gaurko saioan e, bientrebista izango ditugu. Lehenik eta bein Juantxo Unión Komunerako kide batekin, e, kidearekin dago gara. E, bera gertuko laguna da, eta askotan baxo dugu, ba, benezulako e, ikuspuntua, ba, berarekin jorratzako. Gorduan, ba, eh gomendatzen dugu ba entrevista entzutea, oso interesgarria eta egongo gara ba gertu dago enkarterrrin makroeolikorikez jende, jendearekin baina bueno eh hasi aurretik gureko gauke esatea ba bultzak ba, tinkorekin elkarlanean ba zito bat e, daukagula e, urtarriak 16an ostiralo honetan bilbo zarreko hitzaldi e, bat dago, errepresioaren nolkako hitzaldia, eta bertan, ba, tinkoko militante batek Euskal Persoen inguruko e, egoeraren berri imango digu, eta baita ere eukiko du aukera Antimperialis Fronteko bosera maileak e, Turkiako ba, kartzeletan gauzatzen ari den gero sebe bai buruz hitz ba, egiteko. Eta gurekin egongo da, ba, zukrile akarkidea. Orduan, e, gogoratu. E, urtarriak amazei, saspietan, ola kaleko eh Bilbozarreko kultur etxean animatzen saituteguko etortzera eta ba, bueno, apoiatzera eta eta kolaboratzera. Eta ba bueno, eh el hasi aurretik, Juanchorekin, ba bueno, eh badakigu nolan, nolan dagoen e, egoera e, geos, geopolitikoa eta imperialismoa ba ba eguneroko ogia da. Eta guk ba, bueno, irakurketatxo batzuk atara dugu e, imperialismoaren inguruan. Beti bezala e, gure Zasare sozialetan daukagu irakurketa hori beharrezkoa jotzen genuen e, imperialismoaren inguruko ba, kontzeptu batzuk edo dukibatzukarri ustea eta ba, bueno, gomendatzea gure Zasare sozialak eta gure weborria Gueborria ba, bizitatzera. Carlos, veíamos necesario pues eh, poner eh, nuestro lanildo eh, encima de la mesa en cuanto al imperialismo, ¿verdad? Sí, eso es, y ya de por sí, como dijimos, eh, nuestro chostén principal íbamos a ir desgajando las diferentes partes que no caben en un chostén, no queríamos meter todo, ir desgajándolas eh, poco a poco cada tema queríamos que ahora con el imperialismo desatado como está, creíamos que era muy importante sobre todo por tener claros los conceptos Y entonces marca nuestra línea política En cuestión antiimperialista Y creemos que es importante Desarrollamos ahí pues todo Como ligamos desde el Marxismo-Leninismo todas las teorías de Lenin Con todas las mm, teorías de intercambio Desigual, sistema-mundo y creemos que Para combatir el imperialismo no hay nada mejor que conocerlo, saber lo que es y tener claro, cómo, para poder combatirlo, cómo se constituye y, y cómo evoluciona el imperialismo también y hacia dónde va para poder atacarle mejor. Y ahí ponemos ese aporte teórico encima de la mesa, como siempre, para aportar desde nuestra humilde posición. Y, y como dice mikel nos invitamos a que le echéis un vistazo, nos digáis que os parece y, y nuestro grano de arena ahí encima de la mesa, para, sobre todo para llevarlo a la praxis Y crear ese fuerte movimiento antiempecialista que Euskal Herria necesita Por la que nos está viniendo encima, sí ba, Está esa mesa la gaurkotasuna doy congaiaba da, eta hor dagoena Eta ebatu behar dioguna, eta hor, ba, bueno, ba, idei ebatu daude, bai ba, ba, gainan jartzen doguna Esta gaurcota es eh, una de Palestina, ¿no? Sí. Eh, no hay que dejar de hablar Palestina porque aquí también hay eh, criminalización a, a, al movimiento, ¿no? Eso es, y mañana miércoles 11 eh, en, en el juzgado de Buenos Aires... A las 11, ¿verdad? A, o sea, mañana miércoles a las 11 de la mañana, en los juzgados de Buenos Aires, eh, se va a tomar declaración a los tres detenidos que hubo en el corte de Gran Vía... Como sabéis desde Palestina aquí en el Cartasuna nos estamos haciendo un poco cargo de todos los imputados no solo por la vuelta, sino también el kidé que se colgó del puente en el Cinemaldia, de las detenciones, intentos de detenciones que está viendo eh, Nafarroa, es decir, todo represaliado con, por ejercer la lucha en apoyo al movimiento de Palestina y contra el sionismo, estamos Es más cualquiera que haya sido sancionado por ello no lo sepamos también el corte de la huelga es decir todo lo estamos gestionando y esta vez toca pues la declaración de los tres detenidos que no declararon de los de los, de los, no, de los tres detenidos y más luego estamos los, los imputados del corte etcétera pero bueno que hemos decidido prestarles apoyo allí con una concentra A las 11 de la mañana os invitamos a todos y todas a estar allí hasta que salgan los los imputados de declarar y, y, y eso y Y también hemos estado hemos visto hoy o ayer eh, a los imputados de gastéis a los detenidos, les piden una macarrada, como cuatro años, al parecer la chancha está, me, está intentando meter como que han metido tácticas militares, sí. tácticas guerrilleras, como para intentar meterlo como acción coordinada para que caigan más años todavía los detenidos, que lo único que hacían era mostrar el rechazo al fascismo, claro, en los cuales ría. Pues eso otro otra criminalización al movimiento vez antifascista y nada pues bueno eh, mañana a las 11 eh, bueno también el apoyo económico ¿no? necesitamos apoyo económico eso y... es están, eh, se están llevando varias mmm, colectas digamos una se han sacado unos bonos que se ponen aquí por un euro que bueno pues los ir ir viendo en los infopun que vayamos poniendo en las diferentes en los diferentes actos Eh, también, por supuesto, se hizo un crowdfunding que podéis ver en nuestras redes, la, las redes de Palestina Arequí, me refiero, también Bullshall está estamos dando difusión, por supuesto, hay un QR en el que puedes entrar, la gente va aportando de momento, agradece mucho, y luego, pues en marzo va a haber un concierto, que ya iremos, no vamos a adelantar mucho, pero va a haber un conciertito potente en Durango, Que un agente solidaria muy maja Está preparando y no queremos adelantar mucho Pero bueno, se está, está moviendo Donde haya represión va a haber resistencia Y no van a bajar la boca a nadie Así que seguiremos para adelante Vale mono bueno, Baguas, Juan Chorequín, Unión Comunera con KIDEA Bueno, pues ahora, como hemos anunciado, tenemos con nosotros a un gran amigo de este programa, de esta organización, un gran comunista y un gran comunero, Juancho, de Unión Comunera de Venezuela. ¿Qué tal estás? Saludos, hermanos, hermanas. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí en Venezuela. Y bueno, con ganas de compartir con ustedes un poco lo que viene ocurriendo y, y cómo lo vemos en la calle de Venezuela. Eso es, o sea, aquí en mucha expectación, estos días han sido una locura, de, por un lado fake news, por otro lado cosas reales que se están poniendo encima de la mesa y hasta ahora hemos mantenido, el, porque precisamente eso, lo que queríamos hablar es hablar con vosotros, vosotros sois nuestro referente allí, el movimiento comunero, los comunistas y así que lo primero es eso, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido todo lo ocurrido desde Venezuela y sobre todo del movimiento comunero? Sí, pues sin duda alguna lo ocurrido el pasado 3 de enero fue sencillamente impactante. Fue un acontecimiento de con consecuencias profundas para la vida del pueblo venezolano. Ya desde agosto de 2025 se venía acentuando la amenaza contra Venezuela, contra el territorio venezolano, con el bombardeo a unas lanchas en el Caribe, con el posicionamiento de de las fuerzas militares estadounidenses en las aguas del Caribe y con la amenaza permanente y el discurso altisonante de Donald Trump. Eh, básicamente era un mecanismo de presión extrema que buscaba de alguna forma eh, romper, dividir el movimiento, generar una crisis interna. Y bueno, al no generarse esto, pues los gringos decidieron actuar este día tres eh, encabezaron una operación de bombardeos selectivos en la ciudad de caracas y de la y de la del secuestro del presidente de la república y de la primera dama entonces bueno frente a ello por supuesto hay gran consternación hay una gran indignación por por lo ocurrido por el grado de, de intervencionismo de violencia y de hostilidad del imperio norteamericano que ya no que ya no valora ningún tipo de derecho internacional que ya no se, se acopla a a a ningún tipo de, de lógica de negociación de acuerdo en el marco de la de los organismos multilaterales que incluso viene ya frontalmente deslindándose de la ONu deslindándose de los organismos que le puedan de alguna forma limitar su accionar en el mundo y sencillamente va más por la fuerza va por usando sus... guiados por sus intereses económicos, por sus intereses militares sus intereses geopolíticos y lo ocurrido en Venezuela es una muestra más de lo que viene... de lo que siempre ha pretendido el imperio y que hoy, bueno, Donald Trump lo hace mucho más transparente para la gente, ¿no? Sí, o sea, está desatadísimo, ya no es la agresión, México, o sea, que vemos que está amenazando a México, está amenazando a Cuba, está amenazando, bueno, eh, lo de Irán ya está pintando que faltan horas o días para intervención, o sea, el imperialismo está desatado, pero es que lo que dices tú, o sea, acerca, por ejemplo, eh, sobre todo el del día del asalto, del golpe imperialista y del secuestro... A los compañeros Maduro y Cilia eh, ¿Creéis que ha sido, digamos Una jugada maestra de la CID Del imperialismo? ¿Creéis que pudo Ocurrir alguna falla en la seguridad? ¿Cuál es Vuestra visión desde allí? Que desde aquí están llegando Cosas tan diversas y tan Mira, este Bueno, efectivamente lo, Los gringos vienen perdiendo Influencia a escala global Ellos en octubre incluso publicaron Un documento su doctrina de seguridad nacional, donde básicamente relanzan la doctrina Monroe de América para los americanos, de control sobre su vecindario, sobre su hemisferio. Trump varias veces ha recalcado de que el hemisferio es de ellos, que ellos se sienten dueños del hemisferio, dueños del continente. Y bueno, eh, han iniciado con mucha fuerza, 2025, con con intervenciones incluso en procesos electorales como ocurrió en Chile, como ocurrió en Honduras y el mapa político latinoamericano se viene configurando a favor de la derecha y la extrema derecha ¿no? entonces bueno, eh, necesitaba dar una lección contundente al resto de los países que venían de alguna forma confrontando las posiciones eh, del gobierno de Estados Unidos, en este caso Trump Eh, Colombia, en este caso México, fundamentalmente, que venían de alguna forma respondiendo y no arrodillándose al, ante las amenazas de Donald Trump. Entonces, de alguna forma, esto sirve como una especie de elección a todos esos países. Y en lo que refiere ya a la acción propiamente, dice, sobre el territorio venezolano, evidentemente hubo fallas profundas en los sistemas de defensa venezolano. Eh... Por supuesto que a estas alturas no tenemos información oficial, eh, no tenemos aún información de la cantidad de excesos, de fallecidos, de, de heridos y de daños, aún no hay información oficial por parte del Estado. Y por supuesto tampoco hay una versión más que la que difundió a todo, a todo tren el propio Donald Trump, el propio gobierno norteamericano pero lo que se comenta entre entre bueno entre algunos compañeros cercanos al gobierno uh -huh. que manejan algún tipo de información es que sin duda hubo bueno hubo fallas en, el, en los sistemas de defensa eh, para lograr eh, una operación con digamos con tal precisión también se sospecha se supone se especula que hubo eh, una situación de infiltración uh -huh. sí Es decir ya el enemigo manejaba información a detalle de lo de cómo de cómo se movía pues de alguna forma eh, el presidente y cómo cuál era su dinámica cuál era su rutina no sí. y bueno también eh, se habla mucho eh, de también como hipótesis de, de lo de lo que ocurre aquí como parte de una negociación política no sí parte de una negociación de un acuerdo previo con el gobierno de los Estados Unidos, porque bueno mucha gente sospecha, o sea a pesar de que se reconoce, por supuesto, la superioridad tecnológica militar uh -huh. de los Estados Unidos, siempre queda mucha duda. Sí. Eh, el gobierno eh, venezolano eh, ha asumido una posición de, de disipar cualquier eh, posición alrededor de de lo que llaman la traición o de lo que ha sido una supuesta negociación. Sí. Uh -huh. Eh, están tratando de contener a la gente para que no haya, digamos, situaciones escaramuzas en la calle, situaciones de violencia innecesaria. Hay todo un esfuerzo por mantener un clima de, de paz, como dicen ellos, de paz y cordura, mm. de calma y cordura, de de normalidad, una normalidad bastante forzada y bastante complicada en vista de, de lo ocurrido. Pero bueno, hay un esfuerzo del gobierno, de hecho hoy arrancaron arrancó el, nuevamente el año escolar eh, aquí en Venezuela, entonces hay según el ministro de Interior y Justicia, que ellos han dado cabello, pues extremaron las medidas de seguridad claro. para que no haya inconveniente alguno. Y eh, bueno, eso en términos generales es lo que se comenta, lo que se se habla. pues sí, O sea, lo que podemos hacer hasta ahora es simplemente especular, ¿no? Claro, poner bien. como las distintas versiones sobre la mesa sí. e ir evaluando sobre la propia realidad, que es la propia realidad la que irá hablando en torno a, a lo que realmente ocurrió. no Pero bueno, eh, eso es lo que se comenta y lo que se habla. Yo te quería preguntar, Juan, eh, por la posición de, de Delsi. Eh, ¿Cómo valoráis vosotros el nombramiento de, de Delsi? Eh, la puesta de libertad de los presos políticos, la negociación con lo, por, el, por el petróleo... ¿Cómo veis estos asuntos? La apertura a la embajada, etcétera ¿Cómo está ahora el tema? Sí, eh, digamos que por, por línea constitucional, frente a una ausencia temporal o absoluta del presidente de la República, le correspondía a la vicepresidenta, en este caso a Edelfi si Rodríguez, asumir el, el control, el mando político-militar de la del gobierno venezolano, y... Eh, Eh, su hermano ocupaba ocupa aún todavía el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, que digamos que son los dos poderes que, que en momento de, de ausencia el presidente pueden asumir eh, la encargaduría de la presidencia o asumir su sustitución mientras se, se convoca a elecciones, como dicta la Constitución, ¿no? Entonces digamos que esa es como la, la línea natural, ¿no? Eh, Delcy y Jorge Rodríguez son hermanos y desde hace años ocupan estos estos espacios tienen mucha influencia dentro del gobierno bolivariano y también tienen, digamos, conexiones y relaciones internacionales en tanto Delcy fue canciller durante muchos años eh, ha sido vicepresidenta, ha sido ministra de petróleo, ministra de finanzas es decir, ha tenido eh, un recorrido importante dentro del gobierno bolivariano y mucha influencia lo interno eh actualmente está bajo amenaza eh, Trump eh, públicamente ha, ha afirmado que que bueno, que de alguna forma ya se viene coordinando, se ha venido coordinando con con ella todo todo este proceso de inicio de una transición eh Trump nos explícito, porque ni siquiera ha llamado, ni siquiera ha mencionado En, la, en sus últimas alocuciones la palabra democracia la palabra de elecciones así que por ahora las elecciones no están no están sobre la mesa eh, de hecho mucha de la base opositora venezolana que celebraba las primeras horas del 3 de enero eh, la digamos la, el secuestro de, del presidente nicolás maduro pues luego de la locución de donald trump a horas del mediodía pues eh, termina frustrada termina muy defraudada en vista de que su lideresa, María Corina Machado, no es considerada como la cabeza de la transición política en Venezuela. Entonces, por supuesto, eso abre muchas interrogantes, sí, sí. Eh, en vista de que Trump eh, prefiere avanzar en una transición con Delcy Rodríguez y no con María Corina Machado. Pues. sí Y por supuesto que llena de mucha de muchas incógnitas, el debate político en Venezuela y por supuesto de muchas especulaciones. Pero lo cierto es que hoy Trump en repetidas ocasiones dice que él le va muy bien con Delsi, que la reconoce como una mujer muy respetuosa, que están trabajando muy bien. Eh, digamos que el punto más álgido, controversial, tiene que ver con el tema petrolero, uh -huh. eh, Ya de alguna forma Trump evidenció la verdadera intención de la intervención que nada tenía que ver con el control sobre el flujo del narcotráfico, que nada tenía que ver con la devolución de la democracia de Venezuela, sino que era sencillamente un asunto de recursos naturales, especialmente el petróleo, tomando en cuenta la gran riqueza petrolera y minera que tiene la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos sorprende Eh, la agresividad del discurso de Trump en torno a, al control de los recursos naturales, del recurso petrolero, y bueno, la respuesta del gobierno ha sido, digamos, tibia aún. Eh, reconocemos la situación de extremo peligro en la que se encuentra la, la presidenta, reconocemos la situación de amenaza que se encuentra en la que se encuentra Venezuela, y bueno, eh, nos preocupa eso mucho, que que la respuesta eh, aún genera dudas, genera genera comentarios entre la gente, porque bueno, Trump recientemente habló de de la incautación de 50 millones de barriles de petróleo. Eh, la respuesta de petróleo de Venezuela fue como que sí, pero eso lo hacemos en el marco de la legalidad prevista y que ha caracterizado los últimos años de la industria petrolera y el manejo del recurso con empresas como la Chevron, ¿no? Claro, pero, pero bueno, recientemente dice Trump que el dinero lo va a manejar directamente él en cuentas norteamericanas. No hay respuesta oficial aún, de, aún sobre eso. Trump eh, hizo una reunión hace tres días con las principales transnacionales petroleras. Ahí estuvo la ExxonMobil, ahí estuvo la Chevron, estuvo ConocoPhillips. Sí, ahí, ahí estuvo N, también. Eh, ahí estuvo, aquí también. Eh, los... Estuvo Repsol. Sí, estuvo sí, Repsol. yo soy Onimaz. El... Sí, sí, sí. Entonces, sabemos. bueno, fue para nosotros muy escandaloso porque nos recordaba, aunque no aunque no fue televisado, pero imaginamos que algo así fue la conferencia de Berlín cuando segmentaron y se repartieron el territorio africano. Sí, sí, en ¿no? primera línea de, de, de, de, de arrobar, la, arrobar la riqueza. Sí, sí, y tal cual. Yo así creo. es. Sí. Yo creo que, como bien dices, del sí es ahí un nudo, el nudo de importante de averiguar ahora qué está pasando, porque, si bien como bien dice Simon, nosotros, eh, aquí lo que hemos mantenido por lo menos Bucha, la cautela, la clara aline, el, alineados contra el imperialismo, contra la agresión imperialista, por supuesto con Venezuela, pero eso, no somos acríticos, eso de dudar, bueno, dudar depende de qué, o sea, porque nosotros con quien estamos es con el, el polo comunero, con el proceso bolivariano, pero como bien dijo Chávez, el proceso bolivariano son las comunas, es el pueblo y el gobierno y el ejército, pero por supuesto ya digo pin hay cosas, como dice bien, lo de la negociación del petróleo eh, con la Chevron, pero es que eh, lo que te están diciendo es que le vas a tener que vender al precio por debajo del mercado y encima lo que te den lo vas a tener que comprar en sus productos, o sea, hay cosas Así como eh, y luego encima de eso, después de pegarte un golpe imperial, o sea le haces el paseo por Caracas hasta hasta abrirle la embajada es decir, después de violarte, de violar tu soberanía, le haces el desayuno, hay cosas de aquí que no nos cuadran nada, pues digo vamos a ver si nos, nos dan un poco de luz de allí, claro, desde aquí eh, todo pinta, de, manteniendo la cautela y todo, una capitulación del sector de Dels y demás, y encima, pues eso, vemos la coordinadora con U, con eh, mucha gente de vosotros, con, con con incluso cubanos que hemos hablado, que es, o sea, es como, va, qué mal pinta esto, y nosotros digo, manteniendo toda la cautela todavía, hoy es el primer día que vamos a empezar a hablar de esto, pero creo que también hay que hablar de esto, o sea, entonces, sí, pues sí, eso, como sí. lo veis vosotros, para nosotros es crucial mira eh, justamente justamente eh, hoy publicó la presidenta del sí rodríguez publicó un comunicado ofreció unas palabras no no recuerdo bien pero de alguna forma explica que, que bueno que ellos están firmes con los objetivos de defensa de la patria de defensa de la soberanía de rescate del presidente maduro de protección del pueblo ella explica que eh, hay algunas cosas que están haciendo que quizás se puedan prestar a malas interpretaciones, que no se puedan, digamos, explicar tan fácilmente y que ella pide confianza en la dirección política militar de la revolución, que ellos van a insistir en cumplir los objetivos trazados y que así como eh, el imperialismo tiene su estrategia clara, ellos también tienen su estrategia clara y que yo ella pide un bote de confianza. pues eh, Porque bueno, eh, eso tiene que ver sin duda con con la debilidad que se ha expresado en la, en la justificación de algunas medidas, pues. Es decir, cuando le preguntaron, digamos, lo que ella lo que ella explicó con respecto a la apertura de la embajada, pues, digamos que es un argumento que dejó a mucha gente como a la espera de, de, de otras razones más profundas, ¿no? Sí. Entonces, es en lo que ella ha expresado, por supuesto que, Eh, es complicado asumir posición en este momento por la falta de información. Mm. La falta de información también es un mal signo, sí, también sí, es un mal signo. Sí, sobre todo allí, porque que, la, que y... la tuviéramos aquí la falta de información, digo, bueno, voy Juan no va a resolver muchas cosas, pero veo que por allí también estáis bastante todavía expectantes, cautela, sí, sí. Eh, a la espera, ¿no? Sí, sin embargo, aquí el pueblo, el mm. pueblo venezolano es un pueblo noble, un pueblo combativo, mm. es un pueblo muy revolucionario, es un pueblo que... que asume con, con disciplina, digamos, eh, la, la, la orientación por parte de la dirigencia, que aunque haya eh, dudas internas, que haya, aunque haya eh, algún tipo de conflicto, algún tipo de situación, pues la gente siempre se pliega y trata de mantener, digamos, acoplarse a la línea de, de, de la dirección revolucionaria, ¿no? Sí. El pueblo ha salido a marchar, Quien está en la calle hoy en Venezuela es el pueblo bolivariano, es el pueblo chavista, es quien está en la calle con muchas ganas de pelear, con muchas ganas de, de confrontar, sin embargo muy contenido. Hay movilizaciones multitudinarias, la semana pasada, por lo menos entre 5 o 6 movilizaciones se hicieron en Caracas, ayer se hicieron el día sábado se hicieron en el resto del país. Eh, digamos que aquí no hay manifestación alguna de de la base opositora en plan de sedición, eh, la calle de alguna forma la controla al chavismo, el pueblo chavista, que está, bueno, muy indignado ...por supuesto muy muy consternado... ...pero con ganas de seguir combatiendo... ...y seguir luchando... ...o sea con cautela... ...pero se, se está organizando el pueblo... no ...está, está expectante, es. vigilando y... ...claro, desde aquí las manifestaciones... ...se ven como un poco contenido también todo... ...claro, nosotros que encima estuvimos allá... ...cuando la elección, o sea, que manifestaciones gigantes... ...en plan decir, joder, ahora que quizá... ...claro, lo vemos de aquí, no, hostia, es que... ...claro, crea muchas dudas, decir... ...no está tampoco el pueblo todo... El, el, ...es como, pues yo creo que es eso... ...que está todavía mucha gente... Pero perdida, desubicada con el golpe, en cautela, viendo qué pasa, sí. etcétera, claro, esa es la imagen que llega como desde aquí, de hecho aquí, que a lo mejor, eh, si allí hubiera estado tope, ya había habido tres concentraciones por ciudad, o también está como todo el mundo a esperar, a sí, verlas venir, sí. o sea, ya sabes tú Cuscarilla sale a la calle enseguida por Venezuela, por Palestina, por quien sea, y hemos salido ya al momento, al, al segundo día, pero es verdad que igual, está todo el mundo con las largas de frente, viendo a ver qué pasa, porque sí, sí. Sí, sí, sí, sí, así mismo, así mismo, es una situación de incertidumbre, pero con todo eso, bueno, la gente con firmeza, eh, apoyando el proyecto, tratando de darle continuidad al trabajo organizativo en los territorios comunales, tratando de darle continuidad a la política popular, la política de organización, fundamentalmente, y bueno, tratando de salir de la parálisis, ¿no? Uh -huh. Que no es nada sencillo, sí. sobre todo después de semejante de semejante humillación, él propugnó el, el imperio y, y de, de, de semejante agresión y de, bueno lo que lo que significó para para el pueblo venezolano esas imágenes y lo vivido esa esa madrugada del 3 Sí, porque digamos que las esas tres patas del movimiento eh, de allí que digamos que viene a ser el ejército, el gobierno y el pueblo, es no. decir, las comunas y tal o sea, ¿siguen esas tres patas bien unidas? ¿O ahora mismo estáis un poco con vigilancia revolucionaria como comunistas que soy ha más hacia el gobierno? ¿Hay un... Eh, o, o no? ¿Hay conversaciones? ¿Hay coordinadora? ¿Cómo se está llevando esas coordinación entre pueblo, ejército gobierno, expectación en vigilancia revolucionaria hasta ver que hacen eh, las comunas un poco defendiéndose a ver qué pasa no sé cuéntanos un poco esa sí mira bueno ahorita eh, hay que decirlo eh, el, el, la unidad dentro de la fuerza revolucionaria se mantiene muy sólida uh -huh. aquí no ha renunciado ni un alcalde ni un concejal bien ni un gobernador ha renunciado se ha mantenido muy firme ese, ese, esa expresión de unidad Y bueno, cada uno tiene su rol, ¿no? Cada uno tiene su rol dentro de, dentro del juego político. Eh, el, las Fuerzas Armadas, pues, en su, su rol de defensa. Actualmente, bueno, desconocemos mucho de lo que ocurra allí adentro, pero eh, de alguna forma tienen su rol claramente definido, igualmente que el pueblo. Uh -huh. El pueblo que ha salido siempre, que ha estado siempre en primera, en primera línea, eh, con espíritu antiimperialista y con ganas, con muchas ganas de pelear. Huy hmm. Sí, pues bien, yo creo que, mira, normalmente el, el imperialismo siempre suele tirar de mandos militares y de golpes militares. Yo creo que esto, esto Chávez lo de tan atado, o esas depuraciones y ese ejército sí. chavista firmemente antiimperialista, que yo creo que aquí han dicho, aquí del ejército y de los generales, de los coroneros, no podemos tirar. Aquí hay que tirar a lo mejor de alguien que esté flojeando en gobierno. Da la impresión esa de que, o sea, no, aquí no hemos visto en duda de nadie del ejército, pero bueno, esperemos que eso, que todos sigan a una y que si ha habido algún tipo de traición o algún tipo de claudicación sea corta, sea el cáncer de que a sí. poco y que el pueblo sí. mantengáis... ...y demás porque pues yo que sé... ...si jugar así a política afición... ...¿cuál crees que van a ser los próximos movimientos... ...acontecimientos, ¿hacia dónde crees que tira esto... ...en estas próximo corto tiempo? Uf, está... ...está, está sumamente complicado, complicado predecir... Sí. Incluso, ...incluso establecer escenarios, ¿no? Sí. Eh, porque es que la dinámica... ...cambia cotidianamente... ...por ahora la tendencia es... ...a, bueno, a... ...a una imposición de... ...por parte de los Estados Unidos... Eh, está el tema de la apertura de la embajada, está el tema petrolero sobre la sobre digamos sobre la mesa, está el tema de la liberación de lo de los presos también, son como las tres líneas que en los que se ha visto más dinámica, más movilidad en los últimos días. Pues hay que estar muy atentos a lo que ocurre en torno a esas tres eh, digamos esferas de la realidad venezolana y ahí pues iremos interpretando y, y iremos leyendo eh, la ruta y para para dónde va pues hoy el proceso venezolano pero está sumamente complicado leerlo pues sumamente complicado eh, nosotros esperamos por supuesto que la dirección política revolucionaria eh, insista y persista en la en posiciones antiimperialistas pero también en posiciones anticapitalistas ¿no? claro eh, es lo que nosotros como pueblo esperamos siempre de ellos, eh, por supuesto que rechazamos toda idea de convertirnos en una neocolonia, sí. en un protectorado gringo, que es lo que finalmente vocifera Donald Trump todos los días. Sí. Ayer justamente publicó en su red social una imagen de Wikipedia donde él aparece eh, autonombrado como presidente de la República. Sí. Entonces, evidentemente, él va a insistir en la humillación contra el pueblo venezolano. Nosotros entendemos que después de lo ocurrido el 3 de enero, corresponde un repliegue táctico para reorganizar fuerza uh -huh. y ver cómo preparamos una siguiente ofensiva. esa es la el espíritu y el anhelo del pueblo venezolano frente uh -huh. a lo que está ocurriendo. Es, sí. que, es, que, es que es eso. El imperialismo no va a parar. Ahora, esto es un paso más, yo creo que que ha puesto a Venezuela en el mapa, pero que anteriormente como, pues, han dado en, en África o con Nigeria o en Siria o en Europa, en, en Donbass. Y desgraciadamente estos imperialistas no paran. esto es una guerra. Esto es una guerra. Así es. Y, Así es. y en épocas de guerra hay que resistir. Y, Porque cuando decimos eh, patria o muerte... ...o cuando decimos socialismo barbarie... ...o cuando luchamos con la, por las eh, comunas... ...esas palabras no son maladie, no ...es que es eso... ...es que eh, es una guerra... Mm -hmm. ...los imperialistas no van a parar... Y, y, ...y hay que resistir... ...y hay que estar con la guerra de resistencia... ...hay que estar con los comuneros... ...y hay que estar con el pueblo... ...y hay que estar pues ahí, alerta... ...de hecho... ...no, hoy más ...y hoy más que nunca... Hoy está más vigente que nunca la famosa frase del Che de que al imperialismo no se le puede conceder ni tantico así. Sí. Digamos que pensamos que la táctica de negociación como estrategia de relacionamiento con el imperialismo tarde o temprano tiene un costo altísimo. Sí. Sí. ...y el imperialismo donde no ve disposición a luchar... ...donde no hay disposición a combatir... ...ataca con facilidad. Mm. Y, y eso mismo, en esas negociaciones... Eh, eh, ...o sea, yo creo que también en el movimiento comunero... ...los colectivos llegaréis un momento... ...que, eh, que tendréis un límite, decir... ...o sea, la, esto ya lo consideramos capitulación... ...y a lo mejor llega el momento, como viene vuestro lema... ...de comuna o nada y de llegar al asalto y decir, hostia, aquí se están comportando como socialdemócratas en el gobierno, como capituladores, es el momento el que el pueblo, las comunas, o, o, o qué, porque o sea si acaban con eso van a, por, o sea, van a arrasar las comunas, van a desarmar al pueblo, o sea, yo creo que claro, claro, yo es, creo que, que tiene que estar ya la mente de muchos decir hasta cuándo vamos, o sea, ¿dónde ponemos la línea para decir a ah, lo mejor llega el sí, momento ahí, de comuna ahí, o nada? Ahí. Exactamente, por ahora hay confianza en la dirección política por parte del pueblo, pero evidentemente tal como lo dices hay que trazar unas líneas unas uh -huh. líneas unos límites ya no no, no me gusta llamar las líneas rojas sí, sí pero, pero si sí uno unos límites nos entendemos ¿sí? Sí. unas fronteras donde bueno hermano o sea eh, eh, podemos seguir llamando revolución bolivariana pero en el fondo terminaremos siendo un proyecto entreguista sí. y afín a los intereses geopolíticos del imperialismo pues eso es lo que de alguna forma hay que evitar verdad que Exacto. que que se desfigure el, el proceso, el proyecto y que termine siendo nada, sencillamente un cascarón vacío. Entonces allí es responsabilidad como pueblo nuestro, como pueblo organizado, como pueblo comunero, de trazar esos límites, esas fronteras y decir, bueno, hermano, o sea, las concesiones sí, sabemos que en un conflicto de esta naturaleza, de esta magnitud, las concesiones son inevitables, pues, pero tienen su límite. Claro. Su límite, porque si no, sencillamente se desfigura se y se y se descompone hacia adentro del propio proyecto político revolucionario. Sí, tal cual. Aquí tenemos una frase, una consigna, que es la de pueblo armado, pueblo respetado. En vuestro caso, ¿es real gracias a, a ese armamento del pueblo, esas comunas armadas, esos motoristas? Que, o sea, bien y... Eh, siempre tenemos la duda o a sea, todo ese armamento que recibe el pueblo eh, eh, sigue en las comunas sigue vigente eh, eso se hace cargo los, los movimiento los comuneros digamos las apoyos las propias comunas los propios trabajadores que los reciben eso eso está ahí en el pueblo o sea eso nos se ha devuelto ni eso ni lo gestionar el, el, el pueblo el ejército es el que las reparte y las recoge lo que se pueda contar ¿eh? así es así sí bueno eso en términos generales pues ha habido una preparación Desde hace varios meses este y bueno hay un pueblo dispuesto a defenderse un pueblo que, que está allí y que dispone de medios para para ello y que bueno por ahora este nos mantenemos en alerta en tareas de defensa y por supuesto controlando el uso de los medios para para no crear ningún tipo de situación que, que a lo interno se termine yendo de las manos no Sí. Bueno, pues, eh, bueno, una, una cosita, eh, eh, el, el PCV, este disco del Henry Parra, eh, ahora que, o sea, si ya de por sí eh, se dedica a, eh, con sus tesis trotskistas a hacer daño y además ahora ahora tiene que estar eh, a tope, ¿o no? ¿Están calladitos o cómo, en qué ámbito están? ¿El, el sector está desgajado? Mira, no, lo que pasa es que el PSV, digamos que sufrió... ...actualmente hay dos PCB... ...para, sí, para hablarles claramente... Claro, ¿no? sí, ...uno que sigue firme este, con el proceso bolivariano... ...y el de Henry Parra que se separó... ...que está con las tesis del KKA... ...y siempre... ¿no? Sí, y o sea, ahí, ...ahí básicamente digamos hubo... ...una intervención por parte del gobierno... ...del Partido Comunista de Venezuela... Uh -huh. eh, ...por supuesto también sometido... ...a un proceso de desgaste durante muchos años... ¿no? ...lamentablemente el Partido Comunista... ...entró en un proceso de desgaste... Actualmente hay dos, hay una tarjeta, la tarjeta electoral está, digamos, alineada con el gobierno. Eh, los otros compañeros que siguen con, digamos, con la línea clásica, por llamarlo de alguna forma, eh, ellos mantienen una denuncia contra el imperio, pero bueno, una crítica... Ellos se deslindaron, básicamente, del proyecto bolivariano. Mm. Pero bueno, no dejan de denunciar la agresión imperialista. Vale, vale, es más está o menos la posición que tienen al día ahora, de hoy. Sí, no, vale, vale. Perfecto, pues no sé, eh, Juancho, gracias, sabéis que estamos aquí para Dorbos cada vez que pase algo, estaremos pendientes, eh, estaremos, sabes, que Cruzcalería con Venezuela siempre estaremos ahí, estaremos en la calle, cada vez que necesitéis algo aquí estamos y bueno, pues a, a defender patria o muerte como una o nada y el imperialismo ni un tantito así como bien dices. Excelente, hermanos y hermanas, yo estoy muy contento, agradecido por el espacio, por la oportunidad de, de conversar con ustedes, con compañeros, con camaradas, que están que bueno sostienen una preocupación auténtica y militante, además con el proceso bolivariano, y siempre reconocemos el valor y, y el afecto que une a Venezuela y a Euskal Herria desde hace muchos años, mm. y bueno, les envío un gran abrazo y agradecidos por el gesto de solidaridad. Pues nada, ánimo Juan, ánimo en la lucha. Ánimo a vale. todos y es que ricasco por participar. Bueno, hermano, un gran abrazo. Venga, vale. muchas gracias. Cuídense mucho. ¡Qué rica! <risa> la roguita más aspi y ratia cumple 10 años. Para que cumplan muchos más, entra en la roguita más aspi y punto info y hazte y ratiquide. Tamas Aspi y Ratia, la radio que sueña. Opa, y bueno, como hemos comentado antes en el principio, pues aquí estamos con, con una plataforma a la cual tenemos mucho aprecio, Bueno, aquí está mi compañera María, que es de Muskis, que también cuenta como encartaciones. Caixo, caixo. Eh, caixo, caixo. Y bueno, aquí es Rupi, que toda su familia es de Güeñes. Así que bueno, con un especial cariño recibimos a la plataforma Encarterri Neolícóricas. ¡Aupa! ¡Aupa ahí! Aquí estamos, lo? a tope. Eh, bueno, a ver, cuéntanos un poco, bueno, eh, la plataforma, cómo surgió, porque bueno, hay gente que igual no escuchó el programa de la temporada pasada. ¿Y cuál es el estado actual, un poco, de, de vuestra dinámica? Luego vamos a entrar a dinámica nueva que habéis presentado el 4 de diciembre. Sí. Pues bueno, empezamos hace ya, yo creo que tres años, cuando eh, tuvimos noticia del primer eh, proyecto que en el y que era el, el Alem Mello, eh, el Soporta, al de Soporta, creo que también, también se llamaba, ¿no? Eh, a partir de ahí eh, Centro en su puerta más o menos eh, se hizo una asamblea y bueno, y empezamos a, a currar. y la verdad es que hemos tenido bastante actividad porque de ese momento pues ha habido creo que como cinco proyectos en marcha y, y bueno pues es pues, eh, decirte que la asamblea sigue funcionando de manera mensual nos juntamos o bienivamente o bien en talla o bien en almacera. Eh, ...y bueno, la plataforma está, está activa y, y bien, bien... Eh, ...y luego, el estado un poco de la situación en general... ...pues, bueno, tenemos este proyecto, el Argentales-Mello... Que, ...que decayó en mayo del año pasado, o sea, eh, obtuvo una declaración ambiental negativa... 1-0 ...eso es, y luego... En Palmaseda, eh, previamente había salido uno que no llegó a hacerse la declaración ambiental porque el proceso de competencia cayó. Eso pero es un 2-0 claro también. Es, eso es. Luego salieron dos proyectos de pequeños eh, en, en, el, en la zona de Pantozales, en Palmaseda también, de dos eh, molinos cada uno, eh, son molinos grandes, eh, de 180 metros que eran estos. Y... Ese también hemos recibido declaración ambiental y negativa. Eso ha sido, pues, creo que en septiembre o así. Eh, y luego tenemos otro abierto ahora mismo, que es el de el roble, que pilla su puerta, Zaya, Güeñez y Galdámez, un poco. Ya. No, Galdámez sobre todo, porque a quien afecta realmente es a Galdámez. Entonces, eh, es esta ahora mismo pendiente de de la Declaración Ambiental, de hecho, eh, presentamos alegaciones y que no están respondidas todavía, y luego eh, debe de haber un problema también, pues, por lo que nos lleva, de competencia. O sea, hay como una fase previa que parece que no se ha cerrado bien, entonces hay una empresa que está reclamando la competencia, entonces ahí hay un poco de lío y, y nos parece que por eso no, no se ha resuelto. Yeah. Eh, y luego hay otro proceso que está abierto también, el fase de competencia, que no se ha llegado a... A, ...a definir quién quién lo va a hacer... ...que es el, el Cortesola... ...se está sin, sin abrir todavía... Yeah. ...y luego... ...para dar un poco la visión general... ...¿por qué han, han caído estos eh, proyectos?... ...pues eh, en gran parte por la presión... Eh, ...vecinal, creo yo... ...porque la gente se ha salido a la calle... ...en gran parte porque tenemos... ...unos unos informes del Servicio de Patrimonio... ...de Diputación de Vizcaya... ...de Patrimonio Natural... Eh, muy potentes en contra de la instalación por, por el tema de la limonche sobre todo, por, por, por el tema de, de, de, de, de la protección de, de los eh, murciélagos también, o sea, en cuanto a las colonias que hay aquí, que son muy especiales y que tienen una protección, entonces lo ponen en valor y han ha servido mucho también y bueno, pues esa es un poco la situación que tenemos, no sé si me duele mucho pero... No, no, no, pues, no, no, no. que va que va, la verdad que A mí me alegra muchísimo como, como vecino, yo habitualmente suelo estar en Güeñez, y jo, ver una, un escual de total y absolutamente degradado voluntariamente por las instituciones. Yo desde pequeño he vivido ahí cómo ha caído toda la industria. Sí. como se ve a nivel militante? Pues también, eh, evidentemente, porque las condiciones materiales en el cartero siempre han sido más de pobreza, ha sido muy difícil desarrollarse y, y no ha habido nunca ah. un gran tejido militante. Y ver pancartas en Balmaseda cuando vas, ver ver que aquello se mueve, a mí la verdad jo, me da una alegría de la hostia y, y sí que me da mucha rabia no ver cómo, cómo las instituciones después de cagarse, de cargarse toda la industria, lo único que están haciendo es llenar el escualde de proyectos de, de intentos de pelotazo excusa sí. de renovables y, y joder al personal hijo, y que, y ver cómo os habéis organizado en torno a eso jo, pues la verdad que por eso, no solo por eso pero que me encanta daros difusión aquí Y sí que os quería preguntar, porque el 4 de diciembre vi que habéis presentado eh, eh, una campaña, ¿no? Negocio Energético Aries, LPSONI LPS es, concretamente. Eh, hicisteis una sí. presentación pública y, jo, pues cuéntanos un poco de qué va el rollo, para los que nos alegramos mucho con las pancartas, pero no nos enteramos <risa> mucho de qué va la fiesta. Bueno, esto tiene que ver con con que eh, todos estos proyectos que, que han decaído... Eh, son zonas de, de selección zonas de ¿cómo se llama no? localización. De, de, de localización seleccionada. eso quiere decir que, eh, que en, el, en el plan es eh, eh, el plan territorial de, de sectorías de energías renovables que está sin aprobar todavía vienen definidas como zonas especiales en las que esta industria se puede in instalar de una manera pues, más, más fácil o, o que el Gobierno vasco en su proyección eh, propone como zonas ya, eh, ya, ya, ya. industrializables, ¿no? como son cresterías generalmente en, la, en el ámbito de, de la macroeólica, pues son las cresterías de, de todo en Carteri básicamente porque son todas. ¿no? Eh, entonces, claro, vemos que aunque como en primer lugar ese, el PTS, el EPS, ¿no? en este sí. caso, en Euskera, ¿no? no está aprobado aún, estaba pendiente de Eh, esperábamos que se aprobaba en el, el 2025, pero eh, finalmente no se ha aprobado todavía. Pero ante esa previsión eh, nos hemos organizado. ¿Por qué? Porque como estas zonas eh, son las que cuando se apruebe van a ser zonas que van a tener más facilidad para instalar esta... Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, está claro. Veíamos que aunque hayan decaído de, en esta primera avalancha, puede venir otra en la que ya están como bendecidas. Por, por, sí, por, sí, por, sí, por, sí, sí, sí, sí, sí, sí ya entiendo ya, ya. Está es que es verdad que hay que organizarse antes de que claro porque si no empiezas antes claro. te pilla el toro sí, sí. es que en Carterri tengo un colega muy amigo de Zaya que bueno que entre los pasos a nivel dice miren es que aquí solo falta en de un vertedero y un talego dice ya y sí, ya sí. es lo que, le, lo que le cabría en Carterri es así tío esos son los comentarios de la sí, sí, gente sí. de calle eh, sí, sí. jo pues, pues bien y bueno eh, vale. vi, vi lo del 4 de diciembre y cómo va a ir la organización eh, cuéntanos un poco vale. las asambleas cómo va el tema sí Poco, o sea, el tema está que un poco todavía... Sí, sí, eh, en organización, poco, claro, sí. Es, eso es, ¿no? O sea, y, y viene un poco por, por, porque es cierto que por medio de HVC eh, hay una eh, una red eh, suficiente para, para unir fuerzas y, y recursos, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, pues se hizo este un llamamiento para, para unir... Eh, Eh, colectivos eh, que, que estén interesados, ¿no? A partir de ahí también, y, y pensando en que como hubo 4.000 alegaciones a este PTS, ¿no? pues en principio hay 4.000 personas o colectivos eh, dispuestos o a, a, a participar en esto, como que hay una respuesta suficiente como para Sí, sí, para sí, poder, sí. Eh, pues me parece eh, flipante, 4.000 personas o alegaciones o... Eh, eh, eso es. Entonces, entonces eh, pues... Eh, se hizo un proceso primero, en la primera asamblea fue en noviembre intentando pues eso, pues ampliar la llamada a, a los máximos eh, colectivos posible con la idea de involucrar porque claro, como es a nivel de de, de comunidad autónoma eh, pues bueno, eh, en cada provincia es muy diferente la realidad, ¿no? En Alaba, por ejemplo, que están más afectados todavía, incluso que en Carterri pues bueno, hay bastantes y tienen una estructura con, con las como le llaman allí, a las pedanías, a donde viene, con Sí, las cuadrillas no, ¿no? es eh, sí, decir las cuarillas y los ayuntamientos de que son como más, más pequeños que son de, de, de, de pueblos con pocos habitantes pero que permiten ayuntamientos mismo pues eh, intentando eh, a, a este tipo de, de organizaciones que son un poco más eh, institucionales eh, atraerlas también para que apoyen intentando atraer, eh, atraer también algún, algún sindicato agrario y haciendo que, que, que sea pues una, un movimiento muy social muy y muy amplio ¿no? y en eso, en eso estamos se ha abierto una se ha, eh, se ha eh, localizado se, ha, se está trabajando con un servicio político para, para una vez que esté aprobado, en dos meses tenemos que, que, que abrir el proceso administrativo para cuestionar eh, esa ley para echarla abajo en principio porque eh, hay, hay cantidad de motivos Y, y se ha habido otra vez, eh, a nivel económico, una, una recaudación de fondos de cada plataforma, de cada asociación, de, ¿no? de cada ayuntamiento, ¿no? en el caso de que de, de, de los que vamos eh, recaudando, para, para juntar el dinero, porque es una pasta, estamos hablando de, de una pasta. ¿Cómo se puede aportar ahí? ¿eh? Pues con un número de cuenta, que no lo tengo aquí disponible. Pero ya, ya, no, no, pero bueno, pero igual os, os, os stalkearíamos las redes, como se dicen los chavales de hoy en día... Sí, eh sí, el eh, bueno, Carterri Neolikorik este tiene tiene Instagram Sí, sí, eh, eh, realmente tenemos, o sea, Carterri Macroeólico Macro, tenemos un Instagram que no le damos mucha bola porque, porque no nos da. Eh, tenemos un canal de de Telegram El Telegram Eh, que ahí se puede eh, Hay información ya sobre esto Y también eh, LPS Onies Tiene abierto un, un canal de, de Telegram que es accesible Y estoy seguro que si lo buscas en Telegram ya, ya. Puede adherir Pero bueno, pero nosotros vamos a, a, a difundir toda las movidas, o sea que en nuestro canal De hecho está, yo creo que Vale, vale, digo la... porque me, me... Bueno, a ver, desde aquí llamo a animar a donar Pero yo evidentemente pues también darle un dinero Sí, bueno, haremos más ruido, ¿eh? porque el, el día 4 lo que se sí hizo sí, sí, no fue la presentación eh, pública ¿no? con la idea de que en el momento en que sea la aprobación, pues ya ya tener una dinámica más en marcha, más abierta, que tiene una pata en lo económico, otra en lo político y otra en lo social, en la calle, ¿no? O sea, que se trata de, de, de hacer movilización y darle un poco de, claro, claro, claro. De, de, de aire. Entonces, bueno, a partir de ahí también veremos un poco... De, de a donde vayamos, pues si pues, sí hay que recoger más dinero, porque es cierto que para cierto tipo de organizaciones si conseguimos que algún, algún ayuntamiento se, se adhiera, que es difícil, ¿eh? pero bueno, eh, para algún ayuntamiento no es mucho dinero, ¿no? Está claro. Sí, para para una eh, asociación, una plataforma, pues claro, pues nosotros hemos estado vendiendo camisetas y, y así, para juntar dinero, no para poner, para poner algo, vaya. Pero bueno, ahí estamos, y bueno, ilusionados porque porque es la manera de darle de, de hacerle un poco frente a, a esto ¿no? que a hacer, piña, grande, a, poco a poco. hacer piña hacer sí, piña eso sí. es organizarse unir unir y unir jo, pues muy bien sí, poco a poco ahí, ahí vamos y, bueno, pues eso efectivamente de hacer piña a nivel de eu buscarría parece que está resultando un poco y bueno vamos contentos con eso Joder, pues muy bien javi compañía la plataforma es que A vosotros, Mordano eh, Robot. Joder, yo seguiremos dando. Bueno. Okay. Pues es que Ricasco, un abrazo desde aquí. Vuestra radio, Venga, pues. vuestra radio de, re, de referencia, la 97. Es que Venga, aúl. Okay. Venga, aúl, aúl. La 80 7 y Ratiak, Amarurte Bete ditu. Ezkoz gehiago betetzeko, sartu, laro eta masazpi irratia.info eta izan zaitez, irratikide. Laro eta masazpi irratia, amet egiten duen irratia. Hori izan da gaurkoz gure zaioa, e, honekin bukatzen dugu, baina amaito horreti gureko gauke e, gogoratzea data batzuk e, urtarriak amaseian, ostirala, zaspiretan, bilbosarreko kulturetxian, errepresioen aurkako itzaldia. E, bultzak, ba, elkarlanean, mantolatu ba, dugun e, itzaldia. Antimperialist fronteko e, Turkiako bosaramaile batzukeko dira, eta tinkoko milintate bat, ba, euskorpresioen gaia horretuko dugu y recordar hasta brevemente la cita de mañana miércoles a las 11 de la mañana en el juzgado de Buenos Aires para defender a los represaliados por defender Palestina. Así que creemos que con esto cerramos programa, hasta el siguiente programa. Esquerri Casco por seguir ahí y Aur, venga Aurango Arte.